Buenos días simios amigos. Eh, estamos hablando de un sábado resacoso para el palmo de los simios. Grumoso, denso, lechoso. De ¿No? Esa ah, sensación ah. de que tu lengua es una cola de castor embarrada, la cabeza te late, <risa> eh, la acidez, todo lo que, bueno, día, o sea, yo todos los sábados siento que te hablo a esa gente, la que se despierta de esa manera, pero hoy me tocó a mí y la verdad es que no está copado. Por suerte te tocó a vos solo. Sí, sí, ver, sí. Yo, yo tengo que te no una escucho. pieza. Yo te... Claro, ¿me, me escuchabas mientras ¿Cuánto? no. ¿Cuántos días estuvimos <risa> <risa> bueno, bueno, buenos días a todos. Este es el Padre Molocimios. Ayer estuvimos en la fiesta de los diseños del base. Nos pasamos muy bien. Nos emocionamos, lloramos se base? podría llamar este programa el programa de la radio del base por ejemplo ¿no? sí. O sea, tranquilamente sí tranquilamente todos tienen algo algo, algo vivieron con el base no eh, después vamos podemos hacer un bloque emotivo que sea ¿qué, qué hizo el base en tu vida no eh, claro que a cada uno de los de los mismos del staff creo que excepto el el loco el loco ramírez todos tienen alguna experiencia no conocen gente loco que de sal, sal, Ay, bueno. Son parte de la familia Voy a presentar a toda la gente del, del staff, eh, en la medida en que pueda recordar los nombres, ¿no? <risa> Vamos poder, poder. Izquierda podés, es aquel Nau. lado, aquel, aquel es izquierda. De izquierda a derecha, eh, eh, voy a empezar con la dulce voz de Agustina Roland. ¿Cómo ah, pensé que era mi voz, Buen día, la voz. Bien, muy bien. Muy bien. Es, es la primera vez que siento que vos estás más despierta que yo. Viste ¿no? en agua, a veces pasa. La vida, para Lo que pasa es que es el entrenamiento. Sí, claro. Yo ya estoy bien. Hubo programas que no pude, que no claro. te pude sostener el aire. Claro. Pero hoy ya, ya estoy, estoy Ya estoy como, y Claro, y te... claro, Vos tres yo no, no, no claro. estoy acostumbrado a la resaca. Nunca me pasó en la vida. Bueno, no, mi amigo, no, me eh, me el... Me... El... ¿sabes qué te voy a cambiar el... En este momento... En este momento sí. Vas a pasar de ser banquera Uyo a ser el nono Uyo. Claramente por tu edad, por supuesto paso el tiempo, las tus cines plateadas y por, por supuesto por tu manera de necesitar tango, de pedir siempre aclaraciones de y los mails cuando preparamos. Es que, es que estoy cerca de los 34, entonces ya me, me está pegando. Y sí, está pegando, está pegando. me hice una viaba, ¿está bien? Sí, no, está bien, perfecto. No, está, siquiera, está, siquiera, está. Genial. Y bueno, mi amigo el loco Ramírez ya lo presenté. ¿Cómo? Bien, me siento el más capacitado en este momento No sí. por mi capacidad bueno, normal, yo... sino por cómo los veo heridos ¡Opa! ¿no? ¿Y vos qué te haces el entero? No, yo estoy muy entero eh, está, está Yo les cuento que me desperté eh, Hace una hora más o menos En un estado de, de, digamos, de emoción violenta Diciendo, de ¿dónde estoy? dónde estoy ¿Dónde estaba, estaba en la casa del loco Ramírez sí, Suélteme, suélteme, ¿cuántos son? ¿Te ¿Cuánto llevaste a dormir a tu casa? Lleve, no, toquen desperté, no toquen mis cosas No toquen mis cosas Pero, digamos, si hay que eh, digamos, dedicar un momento especial en este programa Es a presentar el regreso triunfal de Córdoba a nuestro programa Nico León, un aplauso para Muchas gracias. Hola Nico Nico, anduviste por distintos lugares de Palermo Anduve por distintos lugares de Palermo en el extranjero Claro. Así que bueno, dando vueltas por Marruecos ¿sí? Porque, Europa en crisis sí. Y me aborí con un chocolate Y la voz la dejaste allá la voz la dejaste allá No me alcanzaron los euros y dejé la voz O, ¿O perdiste la perdiste anoche ¿La dejaste allá o la perdiste anoche? Un poco y un poco okay. yo, sí, hay, hay en esta mesa un tolerone que creo que va vamos está... sí que Es más grande que el termo el sí, Es probable que haga mejores intervenciones Que las que yo haga ¿no? El ¿Vale? tolerone, sí, tolerone no va, no. seguramente va a tener... Va a va no, cama más entero que vos, seguro. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Bueno, listo. Dejo hablar de mí y pasamos a la piquita de noticias. Con una cortinita que chusa, nos va a dar. Hola, chusa, ¿cómo estás? En la operación. Ella también me parece que salió hasta <risas> de noche, ¿no? Estamos en Bueno. ¿Y qué, internet, o sea, ¿Qué pasó en la semana? Uy, pasaron y un montón de cosas les... Yo hice como una, una mini selección Gente, porque pasaron un montón de cosas Lean los diarios, si quieren saber qué pasó, pasó de todo, sí, sí. De todo. Jodido, jodido Bueno, las principales si Ya fueron. ¿no? Tanto, sí, Dale vamos no, cortante, Bueno, vamos hasta, sí, el chai, mañana. hasta el sábado Un bien, gusto, ¿eh? eh Sigan con el servicio al fondo <risa> todo, eh, Bueno, aprobaron una revaluación re De las de las propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires. ¡Sí! Alto candombe, alto candombe. Salieron todas las doñas con la cacerola de vuelta, todas. Si sí, en sí. el 2001 salieron cuatro, esta vuelta salió media persona. Sí, sí. Con Juanita que seguramente le estaba quitando la cacerola, no son las señoras las que van a golpear sus utensilios de cocina. Hay una foto dando vueltas por Facebook que era un tipo con una mano sí. y su germo atrás pegando a la cacerola de teflón. Sí, sí. Muy, muy, me gustó mucho leer todo esto de la nación. Porque la nación te, te hicieron casi una etnografía y te dicen, te van recorriendo barrio por barrio y bueno, dicen, por ejemplo, que en caballito? caballito la gente no estaba en las calles, estaba eh, caceroleando desde los balcones. Claro. Cacerolazo patético, sí, si los hay. Cacerolazo Me da una tristeza, sí. una tristeza tremenda. Bueno, el tema es Me que los... Me tenían con la Jigse, la Jigse caceroleaba y ellos... Eh, claro. Lo miraban por la tele, le decían, más anda Gladys, andá que se a <ríe> Bueno, eh, el tema es que según lo que lo que entendemos, se hace sí. una revaluación fiscal de las tierras porque lo que se quiere es mejorar y agrandar la recaudación impositiva. Dicen que con esta nueva con esta nueva medida estarían recaudando más de 2800 millones de dólares nuevos de pesos nuevos, mm -hmm. perdón. Eh, y así también nos venimos a enterar que, por ejemplo, entre las entre las cosas que modifica esta nueva ley sí. es que se elimina la exención de pago de de tributos a empresas de cable y televisión. Yo no sabía que, por ejemplo, yo tributo al fisco y a televisión de pronto qué? no. ¿Por qué no? no, no. Ah, me llama la atención. Es interesante, vamos a investigar. Vamos a ponerlo a trabajar Me llama, a me llama la, a la atención, alguien. me pareció ya muy. Gente, me pareció muy nacional y popular. Me gustó, me gustó saber mm. que, que se les. Ah, que eran tipos que estaban beneficiados con. Con esto. Muy, muy lindo, muy Esta lindo. medida se decidió eh, Como se hace en un país con instituciones fuertes Y democráticas En el Congreso, en la Legislatura bonaerese. Bueno, en este caso en particular te... Hubo una suerte de doble comando Digamos ¿Apa? Mientras vos tenías la ley, el proyecto Que se estaba aprobando En diputados y senadores de la, de la, En diputados de la Provincia de Buenos Aires Tenías por el otro win al gobernador sacándolo por decreto, claro. así como se lo pedía supuestamente eh, la, la Casa Rosada digamos entonces, bueno, por si no me sale esta vía que, que nosotros acá tenemos la, la parlamentaria, me va a salir la de, la de decreto de Poder Ejecutivo que es, una, es un poder válido digamos, sí, un claro. válido es que un que poder yo más válido un poder más es que un yo. poder más lo interesante es que lo hizo por si las chauchas no lo necesito al final, igualmente ahora ya sale por el decreto, pero ya tiene la, ya lo banca Uh -huh. el, el parlamento claro, sí, el es parlamento todo, todo convencido, no hubo hay sospechas de coima, no, nada ¿no? hay un par de sospechas de coima, muy lindo también los frentes que, que lo apoyaron, claro. me encanta cuando el kirchnerismo y el pro laburan juntos sí, eso bueno, eso bueno, ¿no? y, el, y el peronismo diabólico, por supuesto también sí, bueno, muy, lindo, muy lindo está como para ponerlos a todos ahí en el, todos, juntos, en, todos juntos el en diputado se tiene una linda bomba Me parece bien. Bueno eh, Por eso Los ruralistas Parece que ahora Están de paro Desde hoy Hasta el 10 Desde ayer ¿Vuelve de Angelique? Yo ¿Vuelve no creo de que de Angeli Muy sordito de Angeli Para toda esta movida Pero bueno Se declararon En huelga Y ahí están Las doñas De Callao Y Santa Fe Acompañando apoyando la me, gusta, me gusta Que el campo Y la ciudad Estén unidos Siempre eh, Recuerdo Cierta fábula el de campo y ratón de ciudad que después la vamos a comentar seguramente en algún momento del programa Bueno. pasamos a otro tema eh, solo una reflexión me nace con este tipo de cosas y el campo de todo que lo repartan hasta que no claro. lo repartan métete la cacerola en el cubo, la culo no, yo por y tus y dólares y tus campos no lo veo y la mazorca y la mazorca de maíz entraste, ¿no? el traste así es lo que... mismo Bueno, después otra cosa que pasó es que se acuerdan que un par de sábados atrás hablamos de que eh, se había reabierto el caso de Ledesma. No me acuerdo. Eh, bueno, no Hablamos ser. que se había abierto el juicio por la sí, noche, hablamos, por su vinculación con la noche del apagón allá en sí divino. Sí, Chiste, Está bien, está muy allí, tipo muy atento. Sí. Bueno, y el muy el honorable Blackier dueño de la empresa, estaba, no estaba. Estaba prófugo eso lo dijimos sí. acá fue primicia, sí. si me acuerdo, me estoy empezando a acordar. Se había se había ido de viaje. Sí. Ahora parece que volvió. Pero de quién estamos hablando? ¿De Blacker? Porque... Ah, Black Black el de la cebela, Bueno parece que volvió volvió, volvió, volvió. y, ¿Lo lo a y contra detuvieron contra a ex él. a siete ex represores y él tiene que ir a comparecer ante la justicia le van a hacer unas revisaciones médicas a ver si es cierto que se fue a hacer una un mm. chequeos médicos allá y si puede si está apto para el para el juicio claro. yo creo igual en este tema eh, el tema de lo que es la desaparición forzada de personas eh, Digamos, hay que tener cierto relativismo cultural me parece que uh -huh, uh -huh. Eh, claro eh, antes del 76 ya desaparecía gente es una tradición de los ingenios azucareros la desaparición sí. de gente me parece que no se puede juzgar algo que fue parte de la cultura me parece sí. a <risa> mí podemos discutirlo pero ya existía en los ingenios la leyenda del familiar ¿el familiar? Sí. el familiar es como una leyenda urbana el familiar es era un animal mítico que decía que se Tanto se chupaba a uno. Claro, a un, o sea, cabrón, un Falcon verde, Pero, claro, eso no pero importa. era, era la, era la manera que, tenían que, que, tenían que, que tenía que tener que tanto el dueño del sí, sí, sí. ingenio sacado, mataba a uno a China, y eso, no, se lo llevó el familiar. La... Yo creo, yo ya te estoy tirando cuál va a ser la estrategia de defensa yo de la quiero. Conocí, <ríe> en, conocí en, en Nicaragua una leyenda muy igual. Ah. Y es, es impresionante porque también se relacionaba directamente con la desaparición de personas después ah. durante la, la digamos, guerra civil claro, caragüense. ¿no? Muy loco. Sí. Dije, pero si este lo tenemos acá, este eh, vive en... Hay eh, eh, eh, familiar en todos lados. Hay en todos lados, <risa> sí. Bueno. Dice, dicen, dicen que hoy Walbert no llegó al programa porque se le llevó el familiar. <risa> ah, claro. Es eso, es, es dice, Walbert... eso en realidad. Por eso viene. Bueno. igual ver bueno otra cosa que pasó eh, asesinaron a un preso en la unidad 11 de neuquén era un tipo que ya había denunciado más de siete veces el hostigamiento y el, y el, el maltrato y la tortura por parte del personal del servicio penitenciario de esa unidad y era un, un testigo clave en un juicio que se hicieron por torturas en el año 2004 de los cuales no sé había siete personas imputadas o, o 20, bueno, no me acuerdo solamente ¿Unas cuantas? Sí, el... de 27 por se has imputado solamente seis fueron condenados en el juicio y solamente de esos seis dos hoy están cumpliendo algún tipo de, de condena eh... Fue brutalmente asesinado, lleno 24 puntazos, sí. lo encontraron desangrándose en su celda y no tiene ningún rastro de haberse resistido, por ejemplo. Y uno de, los, de las organizaciones que que en este tema de por las personas privadas de su libertad. Sí. Eh, estuvieron haciendo varias declaraciones, ellos tenían contacto con él porque justamente era una de las principales personas que denunciaba claro. y él todo el tiempo comentaba que eh, su problema no era con sus compañeros eh, convictos, Con el, con el personal policial Justo ese mismo día o hacía unos días Le habían hecho una requisa en su en su celda Le habían roto unas zapatillas Que la vieja le había costado un huevo comprársela Bueno, estaba muy enojado Y lo que suponen la gente de estas organizaciones Es que a él lo, lo habrían dopado antes Como para que no Para que no ofrezca resistencia sí. Digamos, al, al maltrato ¿Qué manera? manejo ¿Qué manejo digamos, eh, poco sutil de la, de la, escalada, ¿no? Pasarle a romper las zapatillas acabarle 24 puñaladas, en el sí. medio podrías haberle pegado un cocazo, no sé. Sí, podría haber habido una mediación. Claro, estar en los cordones muerto. de la zapatilla mientras dormía, claro. para decirle antes que antes se caiga, pero. Sí. ¿No? Como que hay, hay poca progresión, digo, sí, un poco y la, a, a, el, el poco el poco tino, digo, eh, Sí, no ya, da. La, el, un un no nivel da. de impunidad que es, Ya estaba preso. Es claro. Un, un, uno de los testigos principales. Sí. Eh, Bueno, la cosa es tío? que a él se lo llevan en un estado bastante espantoso y a los dos días muere en el hospital. Ah, no en encontra encontraron muerto en la celda. No, no encontraron en Sí, un ¿sí? sí. Bueno, un ejemplo más de la impunidad policial. Eh, una de las organizaciones que le entrevisté acá, es una, lo leí en una nota en red y uh -huh. decía que la, el arma más fuerte que tiene la policía es la impunidad. Y me claro. pareció una frase bastante buena Hablando de policía, represión, palo y palo. O sí. eh, Humala, ¿les suena? Sí. Humala, no. ¿Qué Ollanta Humala, presidente peruano. Bueno, reaccionó. Una llanta muy... que está mal. Oh llanta Humala. Oh llanta. Bueno, eh, Reaccionó pidiendo represión y declarando estado de emergencia ante la movilización de un pueblo cerca de Cusco que se movilizó en contra de la minería <risa> Machu Picchu se movilizó por fin se levantó se levantó claro Está y bien. son como zombies viste que ahora hay zombies que caminan por la calle y le comen la cara a la gente sí hola aquí estoy claro. hola no, no no te comas Esteban, no sí, si estoy, estoy comiendo el cerebro al claro. rato le como el coco. toda <risa> la noche también, no el <risa> Eh, volvamos, bueno. a humala, humala, volvamos a Humala, en fin. por favor. Perú se está movilizando. Una movi claro, ¿Movilizando otra de las, que las que movilizaciones incluso... en, contra de la, en contra de la mega, de la mega minería contaminantes. Claro. Eh, ahí hay justo una minera que, el... que explota el cobre, como, sí. como pasa en esas, en esas zonas Chile, México. Eh, Chile, Chile, Chile, Perú, Chile, México, etcétera etc. hablando lo que en, en fin. Chile, no, sí. háblate, grita, que, no le dice eh. que, que Humala, muy sí. progre, pero humala, sí. humala. pero humala era militar. Sí, yo me... La última vez que cheque ¿O no? Sí, me parece que sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Perón también. Claro, todo. El dictador como dijimos una vez acá Bueno, eh, ordenó una represión, terminó matando mm. a una persona, lo que hizo que la gente se pusiera de la cabeza. Claro, sí, obvio. Entró a tirarle piedra, a palo a los ratis y eh, terminaron declarando estado de sitio, etc. El otro, eh, leía en una nota que el propio padre de Ollanta Humala. Eh, que un tipo de ochenta y pico de años ya se está movilizando al pueblo para sumarse a la movida antiminera ah, mirá, mirá, en contra ah, de su hijo sí, me pareció mm, un dato mirá, de color bastante interesante, interesante, interesante. pensé que sí, iba, iba a ir al pueblo a retar a todo el resto eh, está muy cerca la posibilidad de que el sendero luminoso también <risa> manos en el asunto. ¿Sendero Luminoso existe? Sí. ¿cómo? Bueno, que sí. tomen manos en el asunto. Sí, sí, como sí. el familiar. Está sí, sí, como claro. el familiar. <risa> es que, o sea, ¿Sendero si el es también eso, se usó el Luminoso también se usa como el familiar? O se usa como es familia. familiar. que todavía hoy mm. eh, había una... Cuando yo viajé a Perú este año había una, toda una campaña contra una, un partido político ¿no? que estaba juntando doctrinas tiras para, para poder presentar las elecciones, estaba haciendo una campaña para poder presentar elecciones y los medios decían que eran Sendero Luminoso. ¿no? Sí, eran... Eh, Eh, muchos eran hijos De, de, de viejos miembros De viejos de Minoso, Pero todavía se agita El fantasma del terrorismo Todavía hoy En Perú se agita El fantasma del terrorismo Sí, siempre está Como el fantasma del terrorismo Atrás de la trata de personas Claro Siempre Esa es la sí. figura que aparece Claro Mirá Qué loco Es cierto Bueno, pasamos bueno, al tema Cambiamos al tema Y la última noticia eh, Refiere al, al conflicto Que están atravesando Los trabajadores de perfil Como venimos diciendo un par de En un par de programas Bueno Hubo despidos situaciones de despido, eh, sí despido, caos fútbol y, ensayo, y, eh, quedaron ocho trabajadores solo ocho trabajadores no, ocho trabajadores trabajando de, del en el diario del diario, diario libre que se cerró ah recordarán que el diario, el diario sensacionalista que después se hizo deportivo y después cerró en fines de febrero pues. sí. a mí me llamó ¿Ay? la atención de que, <ríe> libre que tenía el logo en una, una liebre yo siempre pensé que a lo mejor era un error de tipeo que se llamaba libre y no libre. pero es una, quizá fue una y quedó. Eh. quizás bueno, fue y quedó Volvamos bueno, a lo importante, lo que nos convoca. Bueno Conflicto. y. Conflicto, ocho, ocho trabajadores que quedaron despedidos. Que les llegaron los telegramas de despido. Yeah. Eh, eh, creo que fue el lunes o el martes de esta semana. Sí. Intervino el Ministerio de Trabajo. Y ahora sí, ahora Manu Gracias, vamos a escuchar un audio. Y mmm, los intervino. Intervino. El, intervino el Ministerio de Trabajo y ahora los ocho trabajadores están reincorporados. ¿Los ocho? Los ocho. Lo que pasa es que están.. Eh, el amigo Fonte los recluye en, en una suerte de guantánamo. En una, hay una, un, una oficina que se llama el, el fondo editorial. El, la oficina de los ocho, que es el fondo. Que sí, es una oficina donde no haces nada. Yeah. Ah, no tienen tareas, no tienen tareas. asignadas, sí. claro, que es lo mismo sí, sí. que. Es el guantánamo. Ah. Sí, yeah. hay, es el guantánamo de perfil, lo llevan yeah. ahí yeah. hasta que. Te resistas Te querés deja, quedar a, Bueno a, quedate, quedate mirando el techo 8 horas Claro Sin aire acondicionado Sin aire acondicionado Dicenlo ¿Sí aire no puedes No puedes no Siete no, <ríe> no. <¿Sásate> encima <ríe> Esa es la situación Y después hay otros Tres trabajadores Que también Están sin tareas asignadas Pero la reincorporación Fue Porque faltaría Que arco. Chicos, chicos <risa> Terminen de comer el chocolate Y hablen Por favor Bueno, tenemos un audio Después seguimos hablando de eso Vamos al audio Vamos a comer. lector está estalla a partir del cierre de la publicación. Leandro Vila forma parte de la sesión de deportes del Diario Libre, luego estuve en libre deportivo. Y en ese momento había éramos 25 trabajadores, a los cuales la empresa le dijo que no había chance de ser ubicados, por lo tanto ofrecía la opción de llevarse el retiro voluntario. Quedamos alrededor de 10 o 11 compañeros en el Fondo Editorial, que es lo que Editorial Perfil domina a un grupo de trabajadores que cumple horario, pero sin tarea dentro de la empresa. Fue llamativamente, el, este fin de semana, entre el sábado y hoy, a ocho de nosotros nos llegó el de preaviso de despido a partir del 30 de junio. día sábado hubo una asamblea, en el interior Perfil, donde ya, los trabajadores de la editorial resolvieron parar, por tiempo indeterminado, hasta que reincorporen a los ocho despedidos. Yo soy Pablo de los Santos, soy diseñador gráfico y eh, diagramador del Diario Libre y Libre Deportivo hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo en el cual el Ministerio de Trabajo toda la negociación obligatoria por lo tanto a la empresa no le quedó más remedio que eh, volver a reincorporarnos ahora se abre una instancia de negociación se da en un contexto donde por un lado la editorial está en un plan de achique de prenderse de trabajadores, de achicar gastos ayer el delegado de la Comisión Interna nos decía que todavía tienen que sacarse encima 60 trabajadores más No es una situación muy saludable. Yo diría todo lo contrario. digo Ahí también se explica por qué tanto retiro voluntario de, de los compañeros que prefieren irse a quedarse ahí peleándola pero sin hacer nada. Es... Sí, sobre todas las cosas, lo que termina uno más perjudicando es la incertidumbre. Porque estar ahí es no saber si la semana que viene va a seguir o el mes que viene. Estoy en nervioso de no saber qué hacer, de estar buscando trabajo, de todavía no encontrar entonces quedarse. Yo trato de estar ocupado, pero no me gusta, a mí me gusta trabajar. Ah, bueno... Ahí estamos. Eh, bueno, estábamos escuchando un poco un material exclusivo del Panel de los Simios que lo hizo... Es verdad que lo hizo el pulpo teláfico, Dani. Sí, el pulpo es, Dani está en todo, Es una verdad que Dani, a pesar del dolor de cabeza intenso y la revoltura de estómago que tenemos todos, está escuchando el programa. No solo está escuchando el programa con resaca, sino que está estudiando. Estudiando... Y, y escuchando el programa. Aquí, mm -hmm. el pulpo teláfico. Ocho cosas. Uno, uno en cada asunto de la vida. Eh, bueno. Estamos no hablando... la vi ayer, no la vi ayer, Dani. ¿Estamos hablando? Mágico. Yo la vi, yo la vi, sí. Yo cuando la vi... ya ¿no? Estaba en Piro ese magia. momento en que empieza a hablar en venezolano. para uh, o sea, ap Aparece la oh, yeah. qué, claro. qué. Ya es cuando decís, bueno... Ahora. Estamos. Taza, todavía. taza. taza. Como dijo Mickey Mouse, claro, Bueno, tengo el orgullo. O para cerrar el tema del perfil. Eh, la reincorporación, creo que te quería preguntar antes. ¿Fue producto del... El... La de la intervención del Ministerio de Trabajo. Ah, ok, ok. Yo ahí... Los, los trabajadores de, de perfil y si tomaron alguna medida o? claro, porque tomaron medidas de fuerza y es que justamente lo recibió el ministro, el ministerio de trabajo y por eso no se sé, Sí, están, se está esperando, sí, se está esperando ahora a, a la nueva reunión con la empresa y a partir de lo que surja de ese encuentro se tomarán medidas que no, no solamente van a incluir a los trabajadores de perfil sino a todo el, el gremio de prensa. Muy bien. El periodismo ha entrado una nueva etapa, esto ya lo venimos diciendo, lo venimos hablando con el taxista, con el trajo acá, con Seba. Y mientras vamos a develar el significado de las inscripciones críticas que tiene en su remera de eh, amigo Bullo, nos <risa> dejamos con este tema que reflexiona sobre el periodismo y eh, sobre la ley, no, la ley lo que los que vio Joaquín Sabina cuando salió la, la ley de medios en España, este tema. periódico, que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo falló la vacuna anticida, Que un golpe de estado ha triunfado En la luna y movidas así Pero nada decía La prensa de hoy De esta sucia pasión De este lunes marrón De los cenos Sabor a cubata de ron De tu piel Del olor a colonia Barata del amanecer Hoy amor Como siempre, El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí que ha caído la bolsa en el cielo que siguen las puntas en huelga de celo en Moscú que subió la marea que fusilan mañana Jesús de Judea que creció el agujero de ozono que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar de este salto mortal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 amor como siempre el día yo no hablaba de ti el día yo no hablaba de ti el día yo no hablaba de ti ni de mí hoy amor igual que ayer como siempre el día yo no hablaba de ti el día yo no hablaba de ti el día yo no hablaba de ti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 pescando relatos en un mar de rebeldía. El clase, es luchar y luchar hasta, hasta el fin. Creo que estamos tratando de tener una identidad. Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo. El desbarranco. Todos los miércoles, de 22 a 24, por la colectiva. Vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica. Todos los miércoles, de 22 a 0 horas. No Para me gusta. No se puede mostrar no, 22 a 0 horas. Ah, qué está es? pasando acá? ¿Pero qué relajo es este? ¿Eh? ¿Tan El combate contra el pichiquite cuando se comprende. El valor mamá, que Ya todo convergía a esto. Todos los miércoles, de 22 a 24, por la colectiva. Eh,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 Todos los jueves desde las 21 Baldosas Flojas por la colectiva FM102.5, Cine, Teatro, Música, Literatura. Te esperamos para que entre todos podamos respirar un poco del aire que nos niegan. Estás escuchando la colectiva. Buenos Aires, siglo XXI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 Estás escuchando El Palermo de los Simios. Ahora sí estamos al aire. Bien, eh, se cumplieron 43 años de un momento histórico en el país con epicentro quizás en la capital mundial del Fernet vamos a profundizar el tema de Córdoba ¿Eh? digamos que es un programa especial de Córdoba ¿no? llego por la cantidad de fernet que hay en sangre de todas las y en remera de Ush Ush tiene un mapa, a ver ¿qué país será? es un continente, ah, es un, un archipiélago, archipiélago. Dicen, dicen, parece Japón dicen, dicen que en Villa Curabrochero a los niños los, los bautizan con Fernet ¿Con Fernet? Sí Sí, sí con Hay helado Fernet. de Fernet en... ¿En, ¿En, en serio? Un colito, en en hecho, Se fundía no. nada Ah, o sea que no por? existe más Creo que no claro, No Fernet. llegué a probarlo Imagínate es que... Yo que... una vez probé Pero uno cerveza. de cerveza Yo probé de vino, sí, en Salta Sí, en Café Yate, ¿no? Eh, bueno, tenemos, tenemos un material para escuchar sobre el cordobazo y después vamos a meternos a analizar con profundidad y durante cuatro horas las implicancias políticas y sociales del de hecho... Tu machete de... sobre Queen, eh, ¿también tiene enfermedad? No, es café. café. café, café. Las personas que rodean el monumento a General Paz son aproximadamente 300. Y unos jugadores están refiriéndose a la situación actual del país. La manifestación se acerca a la esquina de avenida Crescilla, y en este mismo lugar, dos vehículos que transportan policías de la capital de Córdoba están tomando ubicación. No podemos anticipar cuál es la actitud que van a tomar la fuerza policial. si es de represión de la manifestación o si es solamente prevención. En la huelga de los mecánicos de Matas de Córdoba fueron pisando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. los 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Los tribunales militares comenzaron a juzgar a los detenidos. Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, uno de los protagonistas del Cordobazo, fue condenado a 8 años de prisión. Pasó varios años en la cárcel, donde fue torturado y finalmente obrero de Córdoba, que la clase de Córdoba... Quiero una CGT unida, no quiero una CGT sectaria, no quiero una CGT sometida a ningún partido político. Quiero una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la escuela de tropas aerotransportadas al mando del general Carcaño. Es decir, se ha planteado una situación similar a la que se produjera hace unos días en la ciudad de Rosario. con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro sin haber llegado al centro el caso del compañero máximo mena de mecánicos cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus y de allí evidentemente el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha a todos, con esto, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 2019. Todo termina de repente, como decíamos, eh, fuera del aire. Eh, bueno, escuchamos un poco lo que fue el entorno sonoro musical del, del Cordobazo. Gorambreoy eh, estaba, participó el Cordobazo. También, sí, sí. Estaba con Mameluco junto. Está con, con Mameluco, <risa> junto a Tosco. Gorambre hoy. Sí, sí. Dicen que, dicen que él fue el que revisó todo. No, dicen ¿sí? que él es Tosco. Sí, ah, de sí. hecho sí dice, eh, Félix Luna. Félix Luna dice que. <risa> Y dice que Era. fue una espinilla también. Una cosa muy rara está pasando. Bueno, y eh, Cordobazo, 43 años de un mo momento clave en la historia del movimiento de Sí, el, el emblema de, de así, la lucha organizada, de estudiantes y obreros este, tomando ciudades y, y haciendo una resistencia contra una avanzada de la dictadura, que bueno, como, veíamos en el, como escuchábamos en el audio, tenía, tenía ese planteo de que si la policía no sabíamos si iba a controlar o... O a reprimir y bueno, terminó con 20 muertos. Sí. El tema cuando tenés esa duda no vas a preguntarle a la policía. ¿eh? Claro. Mejor Como no reprimir. que viendo. Pero... Che, ¿tienen intenciones de matarnos hoy o podemos seguir cortando claro. esta... Sí, no, esta barricada? ¿Va? Claro. ¿O me vas a cagar? ¿Qué matando onda? ¿Qué onda ¿Qué de la onda barricada? La raza, ¿qué onda? Mm. Dice que Fede a tanto se acerca la policía y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bueno, eh, sigamos, pues, sigamos, Bueno, sí, eh, lo que un poco también queríamos marcar en el audio era la situación previa, o sea, claro. eh, es lo que antecedió a, a, al cordobazo, y también el, el proceso de años que venía pasando Córdoba desde la instalación de la dictadura en el 66, y... Que por ejemplo están proscriptos todas las posibilidades de, de hacer este manifestaciones, reuniones. Uh -huh. De hecho uh -huh. hubo como un, un momento muy fuerte anterior al Córdoba, la semana anterior, uh -huh. que fue un, una asamblea general de la CGT en, en un lugar que le dicen el Luna Park Córdoba ah, La guía, puede ser. El Córdoba Sport. ¿Ya no existe? No. Bueno, una especie de Luna Park Córdoba donde se prohibió esa asamblea claro. y los trabajadores no organizados en micros fueron yendo individualmente y se juntaron a más de 3.000 trabajadores en una asamblea. Este, la policía tuvo la orden de desalojar, intentó reprimir. Más gente de lo que lleva el grano. <risa> no más. Ay, ay, ay. Qué lindo. ¿En dónde está vos, la ve? <risa> sí, ciertamente. Sí, te... sí, sí claro. igual, eso sí. Claro. Eso sí, igual. Bueno. sí igual, igual, igual. Hasta dentro de 21 bueno. días. Hablamos de 21 días. Ah, no, el lo llamamos a silencio. Porque... Bueno, la cosa es que eso, 3.000 trabajadores en una asamblea general que la policía intentó desalojar, lo que no previeron fue armar un, un desalojo grande en, en, un, en un lugar que estaba muy poblado y al que seguía llegando gente. Entonces la policía quedó atrapada entre la gente que salía porque la intentaban desalojar y la gente uh -huh. que estaba llegando. Hicieron una especie de sanguchito sanguchito de ratico indigesto. indigesto indigesto sí las hay Está bien. y después queríamos marcar algunas cosas como muy concretas que precedieron al, al 29 de mayo ¿sí? uh -huh. como principio se mar marcábamos el 12 de mayo se sancionó una ley eliminando lo que era el sábado de inglés Uh -huh. claro. lo que esto representaba una reducción del salario obrero de un 10% acá Nico sabrá mejor qué significa claro. Claro. el sábado inglés el sábado inglés es, es laburar el sábado hasta el mediodía hasta, medio medio hasta el mediodía que es algo por lo que se lucharon los, los principales sindicatos anarquistas al principio del siglo o sea, y fue una alumna conquista de la puta madre y, se, la y eliminaron muy, por decreto de un día para otro claro. y era muy importante el suelo sobre todo de, la, de las empresas eh, automovilísticas Auto. claro. de, de claro. en Córdoba claro. la Renault digamos la Fiat. Fiat. Claro. Bueno, el, eso, eso pasó el 12, se sancionó esa ley, lo implicaba ese 10% como lo marcaban en ese momento, sí. y, y después el 14 de mayo, dos días después, pasó esto que contábamos antes, el, la, la asamblea, la asamblea de en el, la Asamblea de Trabajadores, en el lugar de... Claro, el, que es de Mata, el sindicato de... Claro. Y después, en dentro de esa misma jornada, la UOM decretó un paro de 48 horas, cosa que no se venía haciendo, y, y, y el plenario de la CGT decidió una marcha una huelga general de 24 horas. Uh -huh. También esto venía muy relacionado con el asesinato de otros militantes estudiantes en Rosario y en Salta. Sí. <risa> el asesinato de Juan José Cabral en Corrientes y el, sobre todo el de Bello, el estudiante de ciencias económicas de Rosario, lo que había desembocado en el Rosariazo, el mensalía, sí. que un, un policía le pegó un tiro en la frente dentro ah, sí. así en, en una especie de terraplena bajo un puente donde la gente se estaba ah digamos resistiendo quedando ahí este el tipo le pegó un tiro por la frente la bala le salió por la nuca ¿Sí? bueno esos como digamos fueron los, los ejes así como, claro los tenientes que, que levantaron pólvora digamos porque no. la situación venía Córdoba era el lugar de resistencia a la dictadura desde, desde que se había instalado siempre uh -huh. había sido como desde ese lugar los sindicatos digamos más de izquierda que, que existieron en la República Argentina estaban ahí sítras y Claro Sí, de hecho el emblema Tosco sale desde esas jornadas y bueno, recién es antes en, mientras estábamos en la tanda y en el audio estábamos hablando de Treleo y, y de cómo ese, ese momento saltó la figura de Tosco que ya era un Un bueno, una un documental muy interesante sobre esto que no exalta para nada la figura de Tosco, pero es un, un documento bastante interesante, es memoria para reincidentes que se estuvo uh -huh. dando en el Gaumont hasta hace relativamente poco, no sé ahora si sigue estando en cartelera o, si, o dónde estará, uh -huh. pero es muy recomendable si a alguien le interesa es crítica, esa eh, época y la lectura crítica de la figura de Tosco. Y Tosco no está. ¿No parece? Casi que no. <risa> están los principales dirigentes de Citraxitram, bueno está Gregorio Flores y, y alguno más que es un, es un gustazo escucharlos hablar, claro. eh, hay mucha gente que testimonios de primera mano, digamos y mucho material de archivo que es muy interesante ahí en el medio de las de las asambleas y tiene una parte que a mí me parece excepcional que es el periodista de Tele 9 siendo parte Pero claro. indiscutiblemente de la disputa En un momento le está haciendo una nota A uno de los delegados de Citrax Tram En el medio uh -huh. de una asamblea y, y a uno de los representantes El abogado de la empresa, creo De Concord, creo que era ahí. Y, y el, el tipo de, de, de Telenueve Completamente con los laburantes Pero a usted le parece estar uh -huh. quitándole no sé, los, los beneficios de trabajar los sábados A los pobres trabajadores Pero metido, yo ni le decía, bueno usted se tiene que ir, pues nosotros tenemos que ahora sentarnos a negociar y dice yo no me voy a ningún lado esta negociación va a ser televisada, nosotros ah, vamos a ser testigos sí. de lo que un genio, eso sí. es periodismo, sí. señores y señores, no tenés. Sí, de hecho la mayoría de los materiales, 16, es que, 7, 8, sí. La mayoría de materiales que uno ve son periodistas con micrófono en mano, resistiendo a las balas, sí. escondiéndose de eso. Digamos, también esta cosa. Digo, también está esta otra parte de querer analizarlo como un hecho espontáneo, que claro. no fue, digo, es una situación de, de alta conflictividad donde se empieza a hacer, o sea, a tomar más conciencia y, y empieza a relacionarse en serio el, el movimiento obrero con el movimiento estudiantil. Uh -huh. este, la, la toma de la facultad de medicina duró un montón de tiempo. Y, y también pensarlo que es una situación dialéctica, o sea, la. Hubo tres años sin poder hacer movilizaciones, se hace la movilización y se instalan ahí mismo. Este, las formas de, de luchar en, en conjunto de la clase obrera y los trabajadores. ¿El epicentro del Corazón fue en la Villa Universitaria? No, no, no. ¿El barrio no. Del... <ríe> en Barrio del En Barrio Alberdi. La Villa está cerca, y Barrio del es un barrio donde oh. estaba en el hospital de clínica, digamos, y que por las características es un barrio con callecitas muy intrincadas, aparte ¿Sí? de ser sede del malo, de esos clubes, ¿me acuerdo? Es un barrio con callecitas intrincadas, digamos, y un barrio que... En esa época y ahora también fue un, es un barrio de residencias de estudiantiles y demás. Entonces, claro. gran parte de lo que fue la resistencia. Digamos, las marchas del día de, en el cordobazo se hicieron bajo... Eh, los obreros de Renault o de Santi Isabel los bajaban por una calle, los de por otra y los universitarios los esperaban en el centro. Eh, y después, a la noche, digamos, los bastiones de, de resistencia fue la de Verde, que uh -huh. De hecho, el sindicato de Luz y de Tosco... Eh, cortó toda la luz de esa zona para que la policía no, no pudiera no tuviera la para entrar, digamos ah. y poder resistir la noche ahí en, en ese barrio Qué groso, ¿no? Todavía una ciudad así, sí. dejar así la luz de la ciudad Sí, y, las imágenes de eso muestran eso la gloria con la que se resistió en esos momentos Sí, sí. aparte de hecho, no sé siente antes de la, esta eh, acción coordinada entre estudiantes y obreros Por ejemplo, los, los obreros de, de la Fiat creo que le habían dado bulones a los, a los estudiantes para cuando vinieron acá en a caballo, le tiraron los bulones en la calle y los caballos se, se regalaran y no pudieron pasar, digamos. A lo que le está costando a Nico hablar, chicos. Sí, sí. A mí, no sé, si quiero darle un abrazo a ustedes con Es el que está viendo que es el jet es el, ¿no? jet <risa> el, el, el, el cambio de horario. Qué complicado. Y bueno, y como por ahí para tener un, una cosa más en cuenta, el Cordobazo siempre se toma como el giro a la izquierda, del, sobre todo de las organizaciones de masas. O sea, fue como, no es digo, tosco, se plantaba como un dirigente que no transaba con el peronismo clásico claro. y que, digamos, también intentaba cooptar hacia la izquierda el peronismo, que en esa época fue plano, o dirigiéndose entre varias posibilidades. Claro. ¿Mm -hmm? Muy bien, bueno, eh, y digamos lo, una de las cuestiones eh, de las consecuencias del de, de Cordobazo fue la caída al poco tiempo de la Argentina de ¿no? no hay que dejar de tener en cuenta que, que el peso que tuvo en la historia argentina del Cordobazo fue el de estabilizar una... Digamos, tuvo sí. mucha simpatía de la sociedad. Sí, ah, el, Sí, completamente, el apoyo, digamos, del... Que pueblo entero ahí en, en Córdoba fue impresionante sí y el momento de una Cgt en disputa digamos no uh -huh. con no la, la, la que estamos acostumbrados a los últimos bueno, años. sí, sí años. y una, una claro, Cgt estamos... con, con, con claras diferencias digamos eh, de un lado tenías a los que a, a los, los principales exponentes del Córdobazo estos eh, sindicatos clasistas eh, a, que son la figura de Agustín Tosco y del otro lado tenías a Bandor Qué digo así. como eh, Una diferencia bastante clara. No es la diferencia entre Moyano y el... ¿Cómo se llama el está económico ah, ah, pero yo justo... Y Barrio Nuevo, a punto de señalar que, que me parece que estamos viviendo una época muy parecida. Muy similar, ah. similar. Claro, claro. Moyano la una, una, sería tosco. Una CGT dividida, y, sí. digamos, la, la, el cacerolazo el otro día como una especie de cordobazo, pero por tenía eso sería palermazo el palermazo el palermazo hay que tengo, hacer un panermazo. tengo una, una primicia chicos ¿qué, qué primicia? Son vieron cacerolazo la gente está está muy indignada parece que jóvenes encapuchados embanderados con banderas de la cámpora eh, le pegaron al pobre de Rodríguez Larreta ¡no! sí, compañero qué feo Lloren. Su... Lloren, chicos, ¿Só lloren. Odí la reta que feo así. ¿Le va, hacer, <risa> va a, Le va a quedar la cara desfigurada. Los lagos hinchados ¿De qué planeta viene? De Klingon, ¿no? Es como, <risa> como nos bueno, parecen los Klingon esos de, de, de las estrellas. En Villa bueno. del Parque fue, bueno. Bueno. Mi amigo Juan Pablo eh, el otro día... De, de, de, de, uh, eh, Acunió un término que es cacerolasco. Cacerolasco. Me parece un término muy, bueno. muy, muy apropiado. Bueno. Cordobazo. Eh, Eh, nuestro homenaje a 43 años de Cordobazo nuestro recuerdo a, a aquellas épocas donde la, la Unión Obrera Estudiantil era un hecho y no una consigna como lo es hoy. ¿no? Bueno, es una. Hoy es más una consigna que un, que un hecho, pero la, la intención es que sí, no sea ¿no? la práctica. Desde luego, desde luego por favor. Digo, No, sí, sí, sí, sí, hay mucha gente que no levantamos No levantamos la bandera de la Unión Obrera Tributal no. solamente porque queda linda, sino porque es una intención. Claro, no, un de dicho, en la fiesta de la base había muchos trabajadores. Había mucho, somos todos mucho, trabajadores. Había mucho, trabajadores había, mucho obrero, no. había mucho obrero, había mucho obrero, ¿eh? había mucho obrero. Ah, pues nosotros no somos mucho, laburantes, mucho ¿no? Mucho no. no, sí, sí, sí, hay ah. mucho. Yo vivo de mi trabajo. Claro, sí, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no, no, no, claro, claro, claro, sí, sí, no, norte te pongas mal, no te pongas No, no, me violenta. Ahora ahora viste, si no tenés overol Nada, no te, no, no sos laburante no son laburantes. la que, explotación con, del modelo. Bueno, bueno, bueno, no, no, no me no, callen no, con andales, chocolate. Bueno, ¿qué tenemos un tema para escuchar? Ah, no. No. Vamos, a un separador y venimos. con Economía para civiles. No. Este gestito ¿Qué es este gestito, Manu? Colectiva, ¿Cómo? construcción participativa, comunicación alternativa. Políticom, y Atribeca Politico. Entre y logos Políticos. Políticom, entrevistas y comentarios políticos. Los jueves a las 10 de la noche. la noche. Los jueves a las 10 de la noche. Políticon, de y logos Políticos. Los grandes monopolios mediáticos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 A 10 años a 10 años su ejemplo se multiplica a 10 años su ejemplo a 10 años su ejemplo se multiplica a 10 años su ejemplo se multiplica 26 de junio fuente boyer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 Bueno, volvemos con el palermo de los signos Estamos muy despiertos, estamos a, a full Estamos con todo Nabu no se acaba de golpear la cabeza contra el termo No, no, no pasó eso de, Mientras me despertaba una siesta de un minuto de, Que tomé contra la, contra la mesa No, lo que sí me parece que es importante Porque mmm, la, la cantidad de gente que está escuchándonos ahora que, Aunque tienda a cero Es probable que tenga ganas de comunicarse con nosotros Así que voy a recordar las vías de comunicación Que son las siguientes Si tenés Twitter arroba palermo simios si tenés facebook a palermo de los simios y si querés mandarnos un mail eh, es el palermo de los simios gmail.com y si no tenés nada de eso salí y comprate ya mismo un celular porque estás fuera del de mundo, el mundo amigo. si no tenés nada de eso bueno economía para simios economía para simios es la sección más fuerte de este programa de la cual viene gente que no está digamos destruida como nosotros y nos Ponele. enseña nos enseña sobre la economía hoy está con nosotros Ezequiel Orlando ¿verdad? ¿Ese es tu nombre? ¿Y tu apellido? Eh, sí, sí, sí sos consciente de, que de, te desde hace 25 años ¿no es, es un caso de, de, de, de apellido colegio, nombre de qué colegio vinís eh, claro. <risa> salió tipo Silvio <risa> no, eh, apellido Y colegio no, es, es, es, ¿Te trae problemas tener un apellido que es un nombre? No es muy común No, no es muy común Si fuera Orlando Ezequiel capaz sería más complicado Claro, sí claro. Verdad, Si llamarse apellido Ezequiel sería raro Sería más complicado Pero la verdad no es muy común, por suerte, por suerte. Bueno, está bien Era una duda que tenía eh, Nos venís a hablar de un tema acuciante Un tema que he olvidado Pero que es el tema de la timba El escolazo el escolar, colado él es 104 años <risa> un año menos que Ullo igual bueno. siempre un año menos que Tienes bastante menos que Ullo eh? <risa> yo tengo una cosa es que yo tengo una tendencia a hacerme adicto a todo y si por alguna razón no voy al casino y esas cosas porque sé que me voy a volver loco con la timba Duras Max. declaraciones yo sí, lo sí. voy a poner en facebook adicto a la adicción <risa> soy adicto a la adicción sí sí sí podríamos volerme ludópata en este instante en este instante sniper si tiramos snipe apostamos lo que sea pero aparte Lo peor para el Ludopata, como yo, que no soy porque no voy al casino, pero si fuera... ¿Las caricias de tu pies es que... eh, debajo de la mesa responde a algún tipo de adicción? O... Sí, sí, sí, a, a adicción a los mismos tengo. Pero vos sabes que, eh, aparte pierdo siempre, pierdo siempre, siempre, siempre pierdo. Eh, ¿toda siempre, todos pierden. Claro, bueno, eso es una... Es, ahora vamos a meternos en ese tema. Pero bueno, te dejo vamos no, pero no, hay alguien que gana que, que no va a contar que, que, es, Cristo, que, claro. que por eso. Bueno, De hecho, todo lo, todas las máquinas de, de, de juegos en los tragamonedas, por ejemplo, tienen probabilidades de, claro. de ganar. Algunas no, digo, otras están centralizadas, pero siempre va a, a ganar la casa, por eso claro. el comentario de la casa siempre gana. Claro. ¿no? claro. Bueno, metámonos en el tema del, del juego en, en, en Palermo. ¿Cómo, ¿Cómo viene la mano? Y la verdad viene bastante bien la industria sí. del juego Para, para los empresarios ¿no? no tanto tal vez para los que juegan ahí Que la mayoría son trabajadores Que con la esperanza de, de poder salir de, ese, de su situación de trabajador Y poder tener una vida mejor claro. Como la venden en la televisión Y en otros medios eh, Bueno, se muchos se abocan A, a, a las máquinas, a los casinos y, y bueno, mucha plata gastan De hecho, en la provincia de Buenos Aires sí. Solamente Solamente la empresa Codere, que es la que más presencia tiene, y las empresas de Cristóbal López facturaron 6.500 millones de pesos en el 2010. Ah, tranqui. Le vamos a pagar la en un país pequeño, ¿no? La tasa de ganancia de, perdón, no, no es tasa, pero la ganancia de esa cantidad de facturación fue del 25% más o menos Ah pa, pa. así que no son números chicos no son números chicos para nada por lo tanto la casa siempre gana claro, claro. Uh -huh. calculame la tasa de explotación para el programa que viene te lo voy, la a, de te lo voy a estar pidiendo Dale. necesito saber qué, entiendo acá. que los laburantes no estaban muy contentos No. generalmente no, no son tipos felices claro, ¿cómo no. es el, el tipo, el, yo me, me imagino el tipo que labura en un casino Digamos, no solamente las condiciones de laburo y todo, ¿no? El horario, la gente. La, la cantidad de guita que pasa por esas manos. No, bueno, todo está en fichitas, ¿no? Pero hay guita, y acá. Los billetes de CIM también son, son fichitas, ¿no? Sí, los que no agarran sabes. los que agarran esas fichitas eh, tienen un sueldito interesante. Sí, tienen un sueldo interesante, porque sí. Hay una, una tentación al chorio. Bueno. Sigamos, sigamos. no sé si se acuerdan varios años atrás en el casino de Puerto Madero el casino flotante que casino hubo un flotante. problema con los trabajadores sí, mejor, el conflicto que, de verlo, como se, que querían cambiarse de sindicato se decía que los sindicalistas desde eh, eh, de, el gremio de los <coughs> trabajadores portuarios estaba estaba atrás del conflicto bueno ah, en sí la empresa que se llama casinos de Buenos Aires pertenece a una empresa llamada Cirsa uh -huh. eh, a nivel mundial Eh, bueno, tenía bastantes pérdidas por esta razón. Porque el casino estuvo bastante tiempo cerrado. Claro, claro. A tal punto de que tuvo que vender el 50% de las acciones a A quien a quién, se, se la pudo haber vendido, si no es Cristóbal López. Ah, Cristóbal ah, No directamente es a Es el mismo López. que se quedó con C5N. Mira. ese amigo de es, Radio. Es amigo de los Kirchner. De, de, de, era amigo de. Se dice. Se sí, dice. Sí. Se dice que era amigo. Se dice que era... este es Se dice que es amigo... Ah, vos decís. Pero bueno, no sé. Son cosas que se dicen. También se dice que era... es amigo. También se dice... que es amigo de Jorge Macri, pero... Se dice. Son cosas que se dicen. Tuvo que vender el 50% de las acciones justamente a la empresa de Cristóbal López, Casino Club, que Cristóbal López tiene el 30% ahí. No, no, no, no es absolutamente de él, pero... Ya tiene peso fuerte. Ahí. Sí, también con esta otra con esta empresa multinacional, Sirsa Gaming Corporation, creo también el 50%, eh, un casino en Rosario, se llama City Center Rosario, eh, que tiene, bueno, 80 mesas de juego, 2200 2002 máquinas tragamonedas. ¿No? Se atrasaron un poquito en la construcción, así que el eh, Hermes Wiener les tuvo que aplicar Una multa por cantidad de días atrasados Supuestamente lo iban a terminar de construir claro, la abstinencia de todos los de todo, ¿no? Que se fueron a Rosario ahí, si Es no... impresionante dos cosas en eso de Rosario Uno, cuando va llegando a Rosario para la autopista sí. Ver el, el casino de ese City Center Es impresionante sí. verlo Y segundo, lo se termina Permitiendo construir ese casino Porque eh, al frente está el casino de Victoria Que mucha gente Con el puente nuevo de Rosario Victoria Iba a jugar a, a Entre Ríos y volvía Y casi toda la plata salía de Rosario Entonces... Claro, lo, fíjero, claro, no claro, consiguieron claro. a gastar la plata cosa claro. daban un casino acá contento de la gente de Victoria que contento fue... la gente de Victoria que se fue medio a pique se fue a ya. Claro. No, no no tanto pero se fue perdió bastante claro. gente porque la gente de Rosario no cruzaba más el puente y jugaba y... ahí también contenta la gente que tuvo que reubicarse por, por la construcción de este casino que eh. fue lo que alegaron no lo, lo, los empresarios de por qué se atrasaron en la construcción por eso y por factores climáticos Mira. además que siempre siempre pueden agregarse O sea, hay algo que cierto hay que el casino flotante... No, no flota. No flota, no, no. Pero es flotante porque en el, el suelo porteño no se puede poner casinos. ¿Es verdad eso? Era verdad. Ajá. Era verdad. Hasta que... Bueno, porque de hecho el puerto no está regido incluso por la Policía Federal, sino por la, por Prefectura, la Prefectura naval sí. Mi barrio eh... también hoy en día está. Ah, ah sí. sí. El, sí. El, el, ¿Cuál es, es Palermo? Están los cremitas. no. Es, es Palermo Bosta, Bar, eh, La Boca. Y Barracas también. Barracas también. Pero todavía no está bautizado. Pero... Ahí también hay cremitas. Exacto. Bueno, entonces por eso eh, hasta hace poco tiempo, de hecho, eh, Macri no podía tener injerencia en el casino flotante. Ah, mirá. Hasta bueno, la primer gestión donde donde se cambió eso. Pero pero sí, no, no, no no no, no, no había una prohibición de, de de poner casinos en Y ahora se puede poner casino en... de todos modos sigue sin poderse, pero no, no se, se, sigue, ahora pasó la potestad de, de ese casino a, a la por eso también hay tantos casinos en el conurbano, claro, claro. Sí. por eso hay tantos en el conurbano que es un, un sector donde Cristóbal López no tenía para nada de injerencia hasta hasta hace poco. Claro. Eh Codere, en cambio que es la otra, la otra empresa española, eh, eh es, ¿no? es la más fuerte en la provincia de Buenos Aires hay solamente 64 bingos en las salas de bingo en la provincia y Codere tiene 14 pero vos sabés que es, es impresionante que es eh, la configuración de la ciudad de la provincia de Buenos Aires es en la avenida principal la estación de tren la iglesia la municipalidad y el bingo sí, sí totalmente no hay otra totalmente y el bingo tiene esa característica eh, entre kitsch y, y, y digamos como institucional, ¿no? Como, y, digamos, no sé, imponente. Que vos no sabés cuando pasás por el, por el, por el bingo, a menos que seas si es un telo, una iglesia o un, o una, una no, dependencia del al estado. Hay es algunos que se, que se notan dice, bastante. Yo vivo ahí Así muy no, cerca. ¿eh? Sí, también me pero no, como una primera impresión. Bingo. No. Bingo, bingo. Y, hay, y hay dos bolitas con numeritos. Sí, sí. Yo vivo muy cerca de uno y a la mañana nueve y media de la mañana, diez de la mañana, hay gente haciendo cola. Sí, sí, sí. Porque todavía no abrió. Sí. Muy linda. Y para, para que después se.. Es la... la cola de los jubilados. Es la cola de los jubilados sí. que van claro, a la a las 8 de la mañana. Y, o sea, y la hacen porque quieren, eh. Para oh, cobrar claro. también. Sí, claro, sí, claro. Sí, les encanta, les encanta. Pero bueno, es tan rentable eh, los bingos en la provincia. Bueno, ¿Sabes que Codere tiene ganancias en Argentina mucho mayores que en otros países del mundo? La, mm -hmm. la más parecida es Italia y se queda muy atrás. Eh, por máquina, por silla, digamos, sí. por día. En la en Argentina, Codere hizo en abril de 2012, este año, 1.718 pesos por máquina por día. Por día. Es increíble. De ganancia neta. De ganancia neta. No, puede. no, no puede. un casino, ¿qué estamos haciendo? Tiene 5.566 máquinas, así que multiplicalo y te da la cantidad de ganancia neta. En euros no es tanto, son 296. Ya está en eso, ahí está en eso. Pero ¿no? bueno. Se da sí, obvio, siempre. ¡Qué increíble! es que yo hoy justo hablar, hablaba con el taxista que venía con, con mi amigo muchas el, cosas hablaste, el que <ríe> que yo estaba como la, era, lastimado estaba. Claro. Que cuando viste que te mandan esos mensajitos Movistar ¿Te ganaste te ganaste un auto te ganaste un departamento no me pasa nada, pero una vez entré porque era para ganarse un millón de pesos, ¿De curioso? Decía, A mí no me vengas con, con productos. La plata. La platita, la, platita. ¿La platita? No me la gusta? viva, no me la no me viva venga acá, venga caro, caro verde. Eh, amarillo con a manoseo ¿viste? porque es interesante lo que despierta la idea la idea la sola idea de ganar mucha guita te despierta una serie de fantasías que es increíble no creo que eso es lo que hace que sea tan rentable el, el, el juego porque es la, la posibilidad de hacer guita ya ya Sin laburar, sin esfuerzo, sin hacer Sí, ahí. pero es la, es la realidad de perderla constantemente. Claro, esa es la paradoja. No bueno, Como... si has, no seas pesimista. Sí, la verdad es que me, no me bajo ni. Claro. <risa> si quieres ganar un millón de pesos. Claro. Sí, la, si la querés ganar, ponete una empresa que tenga casino claro. o bingo. Si querés ganar ya postre, claro. podés hacer hacerlo. Casino eso. no, porque te tenés que comprar un barco. Y eso me parece que está caro. Pero... Ah, bueno, pero lo podés poner en alguna provincia. En Salta no, porque solamente una empresa tiene la concesión. pero... Ah, mira. Pero sí. Eh, en otras sí. ¿Vos decís que si nos vamos a diversificar vayamos por ese rubro? Y te conviene, la bueno, verdad. Bueno, Nico, ya sabes qué hacer, ¿eh? Al no. casino. Casino. Sí. No y no la, la, la Lotería de Córdoba, por ejemplo, hablando de Nico, ¿no? Sí. En 2010 hizo 1.800 millones de, de pesos de facturación. 1.800 millones. En el 2009 y facturación 1600. o de ganas? No, de facturación. Ah. No es lo bah, mismo. No tengo ni idea igual, pero... No es lo mismo, pero bueno. Igual es plata. Es un montón de plata. Si no, pueden seguir el ejemplo de Daniel Angelici, que es el dirigente de Boca, sí. ex tesorero, sí. que, que tiene un par de casinitos por ahí, do, dos en Mendoza, dos bingos en Buenos Aires y algunos en la provincia de Córdoba también. Ah, tranquila eh, Sí, empezó con, dice él, en su historia un capital muy chiquito y bueno, de repente, bastante. De hecho, <risa> Ups, misteriosamente, en misteriosamente en la localidad de Uspallata, sí, una Mendoza, una La localidad de Pallata Mendoza le dieron plata, la Municipalidad de Las Heras, sí. para construir la terminal de ómnibus. Se la jugó todo. La, toda la, la construyó, pero digamos que primero construyó el casino de Uspayata, con esa plata, con la mayoría de esa plata. Después la jugó, dijo todo, todo al rojo. Todo al rojo. Claro, bueno, y después con lo sobrante empezó a construir la terminal y dijo que ya estaba construida a los medios ¿Qué? que le preguntaban. Pero realmente no. De hecho, yo tuve la, la, la casualidad de haber pasado por, por Uspallata hace año y medio. Y era la verdad... El, ¿Qué casualidad pasar por Uspallata? No, no es muy frecuente. No es muy frecuente un que uno destino, pase ¿no? por Uspallata, ¿no? Pero nada, la, la terminal estaba construyéndose. No tenía ni baños, no tenía no. nada. Y, ¿Y el casino? era pura tierra. El casino estaba muy lindo. Estaba muy lindo. Claro. Estaba muy lindo. Al lado. Claro, claro una, una movida interesante sería poner una terminal casino. Terminal y casino a la vez llegas y ya. <risa> te guas <jugás risa> todo y si perdés te volvés. Claro. No, no, no, no, no, no parece el tiempo así. Di un hotel, nada, claro. claro, no claro. Te volvés. Que saca a todas las micros para. No, podría ser, para perdedores Claro. El libro mi... de perderores. Emisiones la hay una terminal en la terminal de Omnibus. Tiene un casino, eh, un mira, bingo, perdón. Se la ¿Qué soy un boludo. Que es de Casino Club. Mira, la, la empresa del de amigo Cristóbal. Mira que está juegos. muy diversificada en realidad. ¿Sí? ¿Cristóbal, Cristóbal. está diversificado? Sí, Contanos sí. no en qué anda a la parte del juego. Bueno, hace poco se compró C5N, Radio sí. 10 y 5 radios FM. Este. Pero bueno. En pues, realidad. Le jugó todo al 5. Claro. Sí. <ríe> y al 10. Muy bien. Muy bien. Sí. Bien. La, ¿Qué es la competencia de ustedes, Radio 10 o no? Sí, sí, estamos compitiendo en Los taxistas sí, sí, que escuchan. estamos disputándonos el, la audiencia, y sí. Los, sí, los taxistas que escuchan el Hilo, por eso están dando vuelta a la manzana, <risa> <risa> así la van a captar. Pero, bueno, nada, el pobre Cristóbal empezó con una empresa de los padres, que fue fundada en 1966. sí soy abajo, abajo. Sí, no, 10 en, en años después empezó a hacer cargo, no. y, y nada, bueno casualmente desde que Néstor Kirchner asumió la, la gobernación de Santa Cruz en 1991, empezó a crecer para arriba yeah. y desde que asumió este, bueno, no, no puede crecer para abajo ¿no? claro. pero desde que asumió la presidencia de la nación mucho más todavía, el grupo Indalo que es el, el que maneja la gran mayoría de, los, de las empresas de Cristóbal López está tan diversificado que tiene empresas eh, que bueno ex, extraen hidrocarburos que construyen, eh, pueden ser construcciones civiles como escuelas o, o, o hasta mismas refinerías, yeah. hasta, bueno, eh, producción de dulce de leche, de, de, de olivares. Empresas de inversiones Medios de comunicación no. De servicios Como de logística Tienen mucho y el, el aceite de oliva Es muy bueno el eh, ¿Sí? ¿Sí? Es muy bueno Un placer ah, mira. <risa> te digo, te Paso el dato El intenso compren El rojito sí, sí, ese sí, La primera intenso. pensada primera pensada Sí, claro Siempre En frío En frío Y botellita de vidrio O de plástico Vidrio Vidrio, vidrio. Las plata, con la, no, la, no. no, la no, parte de menos ni, contaminante, ni la, viste. <risa> <vidrio>. <risa> bueno, viste que el paleormitario es medio hippie y no me gusta contaminar. Claro. El vidrio siempre es menos contaminante. Y por no la palata, es un lapicero hermoso. Yo tengo unos lapiceros más sola, tan lindo. mentira Sí, en serio, es una traición familiar. Abrir la lata de aceite, lavarla, bastante. Sacás el lápiz te cortás. Claro, sí, no, no. Claro, te y rebanas un lapicero, una feta un de... Ola, lindo, lapicero más una cosa tan agradable. Pero no te vas a hacer un lapicero, un lapicero por mes. No, bueno, me, te, te imaginás que no consumo aceite de oliva a lo loco. Con, no, con lo no caro que está, con lo lo que, que está, oiga. Pero, pero, aparte, quedás muy bien. Yo muchas veces también me voy a comprar mira, te un lapicero. En más lapicero, te lo compré. Un lapicero, lo compré en más la mira, Verde, vos te gustaba el verde, ¿no? no el, te gustaba el verde y te gusta el choclo, ¿no? Lo tuyo es la aceituna, claro. Claro, vale, ¿sabes qué, qué queda? No sé nada. Es un tip, un tip, Va. Economía para simios, dale, sigamos eh. Bueno, eh, entonces la, como les comentaba Las empresas que más presencia tienen en la provincia de Buenos Aires eh, Son Coderi y ahora Cristóbal López Que hasta hace pocos años no, no estaba casi No estaba en la provincia, de hecho Muchos empresarios tenían miedo de que ingrese Porque bueno, Cristóbal entra a un negocio y, ¿Dónde y entró Donde entra no crece el pasto Cristóbal López no crece el, tipo el pasto te come, claro, todo. te come todo Entra y entró de hecho, también tenía un poquito de miedo los hermanos Tabaneri, que son los de Trilenium Casino, no sé si han visto pro, sí, propaganda. De... Sí, sí, me parece siempre me parece tan malo ese nombre, Trilenium. Porque la idea... Por eso te lo acordás. Claro, porque sabes que la, la idea que manejan los chavales es. es de que yo entiendo dónde, dónde salió el creativo, impacta, dijo, la dijo, impacta. Ya pasó el año 2000, ahora vamos al nuevo milenio, llama 3000 y inventó ese enelogismo que es Trilenium, que es malísimo. En el año 3000 capaz te va a gustar. No sé, pero no existe el Trilenium, es Milenio Pero tri... el... no, no, no, no, no, Trilenium, no existe. Bueno, Trilenium, sí. Tri Trilenium tiene prohibición de. varios kilómetros a la redonda de, de, de competencia, digamos. Ah, sí. Claro. No, Ningún empresario o emprendedor, como Adrián Gelichi, uh -huh. que es un emprendedor, claro. o Cristóbal López, que es un emprendedor, puede poner este. una empresa que le haga competencia a Trilenium. Eh, pero bueno, eso ellos tienen tienen varios, ¿no? Tiene dos casinos en Mar del Plata, también lo, los hermanos Tabanelli Mucho casino en Mar del Plata ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí La sí, gente sí. va a Mar del Plata a timbear, ¿no? Sí. Es como es como una cultura va a sacarse una foto con los lobos marinos, sacar lobos marinos, timbear, el lobarreo sí. y a timbear y en alquileres un del país, para comer. Eso es lo que se hace más o menos, básicamente, según lo que me dijo mi viejo, Sí, hacen medialunas No, yo no sé, capaz que mi viejo me explicó mal, no sé. Capaz que no, es, no lo hace todo el mundo. Yo fui al casino. <risa> y largo, la... y fui a un ahí. departamento. <risa> Comiste Medialuna. Las Medialuna en la Boston son muy ricas. Muy ricas, muy eh. ricas. Sí. Tanto que me traje una bandeja en el tren. 10 no. horas de tren con la bandeja... 10 hora de tren, diez horas de tren lindo. No puede, tán, tren, no puede ser tan rica, eh. ¿eh? no puede ser tan de tiro, como para viajar en tren. 10 horas de tren. Y en un momento, viste que... 10 horas de tren. No, no, pero para viajar... Pasó por Palleta antes de tren. Digo, que no pueden ser tan ricos mi mi luna Como para claro. llegarla 10 horas en tren Imaginate Mira. lo ricas que son nah. ¿Y, ¿Y no te tentaste de comer ninguna? Esto sea, es de cordobés soberbio, ¿lo sabés, no? No. Ah. No. No, son... ¡No! Lucha de lodo Tranquilo, ¿qué? L ¿No? El para para puede ser que que en... más rico acá Tenés que estar en la para acá, <tose> El, que el que... fútbol es mejor acá O sea, que las mía lunas Podés decir que hay mía en Córdoba que son más ricas que No, no, no no Las mía en Buenos Aires son En Córdoba no hay ricas Ah, no, no Así me gusta. Cacharra. La luna, la pizza, de sí, sí, es que como... Buenos Aires. Rica. Pero, Pero una luna no puede ser tan rica. ¿Cómo para Es verdad 10 horas de viaje? Es para verdad Es de... medio Es medio ¿10 horas cuando llegas? Te juro duda. que sí No No Y hacer si la calentada en el horno Vamos, ¿Vamos, vamos, a, vamos a la bota Vamos ya mismo a de Plata Listo, Listo. van a calentando el motor Listo. El sábado que viene Mara. Acá Mara nos Mara dice Manu por, por cucaracha Que está sacando los pasajes Perfecto Sí, en tren En tren En tren Además sucedió Cierro cortita la anécdota El tren <ríe> Las no anécdotas <ríe> No, las nuevas anécdotas de <ríe> las no anécdotas Bueno, contá A contar la anécdota Como termina No te pasó Retiro Mar del Plata Retiro Mar del Plata Sí, sí. Situación Situación en, sí. en el lugar Constitución o sea, Mar del Plata Constitución Tiene razón, razón no retiro, Constitución. Me. Por eso tardó 10 horas ¿por? <ríe> y y vos, 10 horas sentado El retiro estaba vos, Construyendo la vía <ríe> vos, Construyendo la vía <ríe> o sea, que, mira, Hay un, tipo, hay un tipo Con una bandeja De melón Que le llevaba <ríe> hasta el retiro Yo por las dudas No le digo nada Porque tiene una bandeja Que llena de melón ahora, ahora esperá, esperá que la, la, nueva la, la, espera, que termina la de Tala, no de uso. Ah, claro, Constitución. Constitución. Tal vez. <risa> la Ay, próxima voy, madre, a ir voy a ir a la Constitución. La próxima voy a ir a Constitución, quizás hago más rápido. Bien. El vagón el eh, más, es que va más barato. Bueno, sí, claro, sí, claro. te todo en media luna. <risa> no, igual estaba yendo, eh, ahora. Ah, estaba yendo. 10 de ida y de vuelta. Ah. Para ir verano, de enero. Millones de grados calor. En un momento el tren se, se para, sí. se detiene, sí. y empieza a ir para atrás. No. El famoso, no va ni para atrás, bueno, claro. este iba para no, atrás. atrás. Claro. Claro. Claro. Era un, un tren dubitativo. Sí, sí. sí. Hizo dos sea... horas para atrás. Ah, dos horas para atrás. Claro, dos horas para atrás porque Por se había descompuesto, no sé quién... Y tenían que encontrar con la ambulancia, llegaba un pueblito que estaba dos horas para atrás. Yeah. Ah, completa. Ah, vale, vale. Agregale que las vías no están como no están preparadas como para que el tren ande rápido, ¿no? Porque claro, claro. Las vías no están preparadas como para que el tren ande. Punto. Claro, punto. Estaban Encima las hacen para adelante, atrás, para atrás. 30 ¿no? años atrás andarás ¿no? atrás. Era joven 50 mucho. años atrás capaz lo estaban. Entonces. Sí. Iba por tres días yo. Llegué y me detuvo <ríe> la policía bollense. Esa se la cuento <ríe> <ríe> otro día. El <ríe> andén. Me detuvo en <ríe> el andén. Salió. Compró mi algunas Acá de mí. acá. Encima lo dejó en constitución y no en retiro que era donde quería llegar. Bueno. Compañeros, compañeros, acá Juan Lautaro que nos está escuchando. Qué grande, Juan, Dice claro. que, que nos copemos y hablemos de a uno, porque parece que no se nos entiende cuando nos encimamos tanto. Bueno, ¿no? bueno. bueno vale. cuando bueno. él tenga su programa ¿Dale? de radio, va a hablar de a uno. Pero qué lindo sí, vos. ¿sabes qué? Juan Lautaro, bueno, ya está. Colgamos ¿no? todo, claro. Encima de todo. Bueno, un saludo Juan Lautaro que también estuvo ayer. Bueno cerramos Z bueno eh, un, un, una última empresa les voy a mencionar se acuerdan del caso Chicone? no es no voy a hablar de Chicone no, no. ni idea sí, no sé quiénes bueno la su me suena la chicholina, ¿no? chicholina. es eh, bueno Bolt es una empresa que también estaba eh, tratando de conseguir el negocio con la casa de la moneda pero bueno la terminó ganando chicones Bolt es una empresa también bastante diversificada y también tiene una empresas pata en el mundo de los que, que bueno relacionadas con con sí. el juego de azar Eh, en... Si te digo que es una empresa que no corre sino vuela, es muy obvio el chiste, ¿no? Es un chiste olímpico. <risa> <un> chiste olímpico. <risa> <risa> Volt, Usain, Volt, ¿no? para, ¿Para, no se rieron, <risa> sí, yo, para no, que se Me cuesta explicar la metáfora, pero. Sigo sin tengo que claro, yo no, yo no me reí porque no fuera gracioso, igual sospecho que no es gracioso. Pero sí, no me reí no, no, simplemente no entendí no. a qué a qué se refiere. Después bueno. me cuentan y me río, así que. Dale. dale. Bueno, Bolt, eh, un último dato que les voy a dar: eh, en 2011, el sí. año pasado, eh, tuvo ingresos por casi 600 millones de pesos y las ganancias netas de 150 millones. O sea que la... Perdón, Bolt Gaming, o sea, la... La, la, la empresa de Bolt que está dedicada a los juegos de azar, que sí. Bolt además eh, tiene tiene varias empresas que no tienen nada que ver con eso, no digamos, tiene gráficas y Es, es, es otro tipo de rubros pero la empresa dedicada a juegos de azar ganó 155 millones de pesos el año pasado por lo tanto chicos si quieren ganar rápido dinero no vayan a jugar pónganse una empresa háganse sí, claro. amigos de algún político de turno es, es cierto que Bolt es, eh, está vinculada a el amigo Duvalde. de Valde? y en algo te tiré te tiré, sí, te tiré, sí, te tiré datos Fíjate. Sí. Dato. no sé fíjate. de repente sacó el periodista que había dentro de él Y creció bastante, la verdad, en los 90, así que... Igual no, no, es, no es la única empresa amiga de Dualde. No. Hay, hay varios. Ah, no, Dualde tiene un montón de empresarios amigos, me contaron. Sí. No sé. bueno, chicos, chicos, ¿saben no... quién es Volt? Es un corredor que huh. hace los 100 metros en 9 segundos.6. ¿Ese que tiene las patas de grafito, ese no? No, me son me alubino, pero. No, no, ese no Porque, porque aparte lápiz es sería, trampa Sería un lápiz, <ríe> ¿Sería un lápiz? <ríe> <risa> pero, pero ¿sabes qué? Como, no no como está malo Como la lápiz le <risa> cuando se le rompe Se aprieta un botón atrás Y le sale <risa> y, mira, bueno, Chicos, lo dejamos con un tango eh, No sé si vamos a volver después de esto eh, Yo me estoy muy mal que Porque todo el mundo Hace guita con pala Y yo no 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en busca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fillas, la carta negada de tu corazón hagan juego monte criollo que en su emboque tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite Si contra seguidas medio tu maldad, me ofrece la espada, su filo, rencores del vasto, te quieren venga. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas, si habré de olvidar. Hagan juego, Monte Crioso, que en su enboque tu ternura. Pálpite, hagan juego. Me mandé mi resto en copes Y después de los tres toques con tu olvido Me tope. Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa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 ¿Arranco? Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. ¿no? ¿Estás escuchando la colectiva? La, co la colectiva. No puedo hacerlo de otra manera. No sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Somos comunicación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 Horizontal, horizontal autogestiva, autogestiva y asamblearia y asamblea. por la libertad de expresión de la memoria de la memoria y de la, y de la acción más derechos más, más derechos presiones. menos obligaciones coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular de Se Viernes 23 horas, W Brasil. Estou aqui de passagem. Viernes 23 horas, W Brasil. Foi la colectiva Radio 102.5 FM. Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa. Comunicación negativa. Eh, ¡Qué pinta que tenés, mono! pareces Mono las pelotas. Oligarcón. ¡Oh! Señor Uno, la tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estás escuchando. ¡Oh! El palermo de los simios. Bueno, estamos escuchando a. Queen, una banda mítica, ya. Ya mítica de nuestra vida. ¿Te gusta Queen, Cuyo? Sí. <risa> Bien eh, Les cuento Los, Lo que nos convoca hoy Es eh, Yo hace, hace poco Había navegado por internet Encontré el recital Entero de Queen En Argentina uh -huh. 81 Año 1981 Sí Pero la verdad es que Estábamos terminando Yo me acuerdo sí, la terminando la, la primaria <risa> la facultad la Ya fumaba que ya, que ya fumaba Bueno Ay, yo lo, lo puedo decir Yo no sí. había nacido Bueno, Ay, nada, vos nacido. tampoco Yo tampoco no, yo tampoco. nací en 87, ¿Y el 87, pero. ¿Qué pasa? En el 81 sí había nacido. No, no, nací en el 8. Ah, mira. ¿Cuántos me das? Qué pregunta. <risa> no, no, no me la respondes fuera del aire. Bueno, <risa> le cuento. El, el loco, el loco Ramírez hace un, con ademanes Yo sí, yo sí. Yo sí. Yo <risa> sí. <risa> el loco Ramírez había nacido. Bueno. Lo loco, ¿sabes ¿por qué me llamó la atención eh, esta recital? Porque fue. No justamente en el año 1981. No estaba en el Yo estaba en el país. Eh, año de dictadura dictadura militar la, la más sangrienta y digamos la más eh, tremenda dictadura del siglo 20 eh, trae a una banda de rock de canto puto digamos, ¿no? me llama la atención esto no más allá de que si supiera o no digo muy, muy llamativo estamos hablando de año 81 ya estaba la cosa un poco más light pero claro eh, está, está, estaba desembarcando en, en, en, en Sudamérica Queen, presentando su disco The Game y... Fue, llamada, eh, digamos, fue la primera vez que vino un show de tanta envergadura eh, a la Argentina, es más la banda exigió que se hiciera con todos los equipos, trajeron lo que ahora ya todo el mundo hace, los Waters, etc eh, trajeron la, todo, todo el escenario, el sonido, la pantalla las luces, todo, y es más trajeron primero a un no sé, una, tienda, una especie de convulsión ¿qué estás haciendo? estás bien? Es que, es estás que, levantando es la manita es en el tío la ópera la ópera sí me, me deja yo no sé si seguir <risa> hablando o asistirlo porque <risa> está convulsión. es que me, me, me lleva a dirigir la ópera claro sí. se me van las manos cual claro. director cual la que de barren bueno quiero decirte que no parecía que estuviera dirigiendo parecía que te daba la convulsión capaz que vos eso considerás que así dirigen Los directores de orquesta pues no hacen eso. Pero porque me falta el palito, mira, así. Ahora no, parece una persona no, un con un, un palito. Filencio, es un ataque de palito. <ríe> claro. Por abajo de la ley el palito. Bueno, déjame terminar de hablar porque es importante esto que te quiero contar. Me hace que Tranquilo. Bueno. Llega Freddie Mercury y llega a una Argentina en dictadura. Bueno, entre, entre, como fue tan grande la gira, la, la primera gira sudamericana de Queen, vi, vino gente de la prensa especializada... Y, del rock a acompañarlos entre ellos eh, un periodista de la Rolling Stone que escribe una crónica muy interesante que me me gusta me gustaría leer unos pasajes para mostrar un poco el contexto en el que llegó a la Argentina Queen y también cómo veía el país un periodista extranjero entonces comienza así la crítica, dice en la Argentina los militares y el terror reinan supremos ...según Amnistía Internacional... ...alrededor de 15.000 personas han desaparecido... ...desde 1976... ...esto lo escribe en el año 1981... ...diciembre del 81... ...dice, desde entonces se ha desatado una guerra de guerrillas... ...entre la dictadura y los grupos opositores... ...en su mayoría peronistas... ...los ciudadanos han sido arrancados de las calles o de sus casas... ...el tipo dice... ...pero como escribe un autor... ...Nay Paul en su libro El regreso de Perón, ...el estilo es algo importante en Argentina... ...y en la larga guerra de guerrillas... A pesar de la sangre y la tortura verdadera, siempre había una cuota de machismo y de espectáculo público. Esto es lo que decía el tipo lo que estaba pasando con Argentina en ese momento. ¿no? O sea, nada, Habrán desaparecido 15 lucas de personas, pero ahí, ahí los números están arreglados. Mucho espectáculo. Tiene el tipo cuenta que se baja del avión y lo recibe un chabón de gris, eh, pelo gris, corbata gris, saco gris. Y le dice todo el tiempo, no problem, no problem, acá está todo no problem, qué sé yo, no problem. Pero dice, bueno, capaz no está tan mal acá. Me ¿Qué le tipo? No, <risa> dice, era Marley? Era, no problem, no problem. era un tipo que no sabía hablar inglés, solo decía no problem y Queen decía nada más. Bueno, en cuenta dice, dice que ya habían pasado dos días que estaban los periodistas y no habían tenido contacto con la banda. Eh, los invita a la prueba de sonido, dice que sonó tan mal la banda la prueba de sonido que el tipo y que todo retumbaba tanto. Que los tipos no podían creer que, que fue una banda tan popular. Los, periodistas, los mismos periodistas se lo no creer como es tan popular esta banda. Y se suenan como una banda de garage de New Jersey. Bueno, la cuestión es que el show fue magnánimo. Mucha luz. Que yo le presentó Badilla. El mismo Badilla diciendo, es una mega banda. Y cuenta, como mostramos en la foto de Facebook. Que pusimos a Facebook. Que hubo un intercambio de camisetas entre el Diego y Freddie Mercury. Eh, No sé si intercambiaron algo más, pero por lo pronto sí se cambiaron de camiseta. Sí, y, si se intercambiaron algo más, quien no quisiera ser un poco un mosquito de la Claro, y ver. ¿no? no sé, yo que la verdad que no lo quisiera ver. <risa> no, ahora, no, ahora, ahora, ahora que lo pienso, no <risa> sé si querría verlo. ¿no? Es el Diego. Es el Diego, aparte. Es eh, Freddy, escúchame. Sí, Divino, la explosivo. La cuestión es que. Eh, traigo. La, la, la, lo que estamos escuchando ahora es la.. Es la la versión de Love My Life de ese recital. Y lo que llama la atención, y lo que llamó la atención al periodista, es que a pesar de los tanques y de la, y de la, y de la represión, eh, fueron tres conciertos en Vélez muy populosos. Hubo uno en Córdoba también, y, dos, y uno no, en Rosario y uno en Mar del Plata. Lo, yo quiero traer una cosa que trajimos ya antes en un Museo Consentido, que es cuando, de, cuando se desató la guerra de Malvinas y hubo una prohibición de pasar música en inglés, Nació el rock nacional habíamos dicho en ese momento antes era tal el peso de la música internacional y digamos siempre fue tan eh, permeable a la música al rock y a la música de otros países el, el público argentino que lo que contaba el periodista es que la gente se cantaba todos los temas y que le hacía caso a Freddie Mercury lo que decía decía si la gente si Freddie dice ahora la, la cabeza Garches entre ustedes la gente lo hacía decía el periodista casi como deseándolo pero la cuestión es esa y les quiero mostrar en un ejemplo cómo acá en esta versión de Love by Life el público canta la letra al dedillo y afinado y ajustado al tempo de una manera increíble después nacería la rivalidad de las Malvinas el gol contra los ingleses y el spot publicitario pero antes eh, Queen y el pueblo argentino hermanados en una canción en estricto fieles, inglés británico. Argentina ¿Y ¿Cómo están ustedes? All right? Nos encontramos después de mucho tiempo, ¿verdad? I think you know this song. This is for you, okay?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 De Maradona con, con Queen y Mercury en una pose sugestiva. Eh, sugestiva. Estaba invitando a algo. Invitando, sí, ¿no? Invitando. Sí. Y después subimos otra que este, cuatro sexy balls Sí, no, digo Diego era muy lindo de, de, de joven. Ahora no tanto, pero era muy lindo de joven. Bueno, <risa> nos convoca hoy un palermo especial, ¿no? Tenemos acá un experto en eh, lo que sería Córdoba, ¿no? Claro, ¿no? Va un palermólogo un especializado en la república separatista de córdoba exactamente el tiempo que estuviste en el exilio este mes te llevó a recordar la... rememorar viejas raíces, viste el uso de leche ¿tomaste fernet en algún momento del viaje? no tomé fernet en el viaje sí fui a la fábrica de fernet porque queda muy cerca otra vez de la casa de mi prima así que fui la segunda vez ¿pudiste un mes así? la abstención estuvo dura estuvo dura, ¿no? llegaste y... Como alcohólico o no, no, no. Ah, bien, bien, bien lo tranquilo, estamos manejando. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, contanos un poco. ¿Vamos a referirnos a Córdoba la provincia entera o No, no a Córdoba, a Córdoba la ciudad, digamos, porque así como Palermo es la capital de, de Argentina, Córdoba fue por un momento dos veces en, la, en su historia fue Palermo, fue capital de Argentina, no sé si Ah, ya no. no sabía. Mira, cuando fueron la época de las revoluciones inglesas... Y ahí el copete alto que les queda. Claro, ah. ahí el copete alto. Las para mí que los, inglesas... los cordobeses reinventan la historia nada más que para sentirse más caposos. Sí, no, puede, tienen, ser. puede ser. Es como, es, como, es como otro Uruguay, ¿no? Que quiere ser... Claro. Los, ¿eh? claro. Son provincia. Son... ¿Sí? Sí. Bueno. Eh, bueno sí, en la época de la no. y rosario eh, es más linda que Córdoba Rosario ahora está más linda que Córdoba la ciudad sí la, la, la las ¿verdad? rosarinas son más lindas que no. la mi se está enojando dejémoslo continuar con esto bueno, en y la y época en la época de la revolución de Cinesias, no no dijo Ezequiel cuando se se, se, comió, se, comió, la se comió una se comió una cordobesa me parece que Ezequiel dice ¿Sí? está mi voy a voy a negarlo rotundamente el camaleón Bueno, en la, invasión, época, en la época de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, inglesas sí, Las revoluciones inglesas no fueron muchas. Eh, no, no. No, y no fueron a... No fueron a... Bueno, en esa época cuando eh, los porteños huyeron... ¿verdad? No, ¿verdad? <risa> sí. por, ¿Por unos días Córdoba fue declarada capital de, del reinato? Es que de hecho Sobremonte no se fue para allá. Se fue para allá. Se fue exactamente. para allá. La isla, claro, no fue para allá la isla, y después, así como recién estuvimos hablando de del Córdoba hace un ratito, Córdoba uh -huh. tiene un poco eso, es una ciudad bastante universitaria con uh -huh. su población de composición, bastante eh, de izquierda en algunos aspectos, pero también bastante retrógrada en muchos otros, digamos. Y de hecho Córdoba fue la ciudad más gorila, si se quiere, durante el peronismo, uh -huh. y fue de ahí de donde nace la Revolución Libertadora, digamos, la Revol Mira. Revolución Libertadora empieza en Córdoba y el decreto número uno de Leonardi cuando lo.. Eh, cuando se hace la revolución libertadora, es declarar Córdoba capital provisoria hasta que más o menos lo terminan de echar a, a Perón, okay. digamos, y, y, y volver a, hacia de, hacia de, de vuelta hacia, hacia Buenos Aires. Entonces, ahí, por otros dos o otro, tres días, también fue la, capital, la capital de Palermo. De, de Palermo. Uh -huh. Y, digamos, un poco siendo la historia de Córdoba, ¿por qué se llama Córdoba? Se llama Córdoba porque el, el fundador, un, un español, uh -huh. estaba buscando, venía desde el Alto Perú, Creo que es la segunda, o tercera ciudad que se funda en Argentina, la primera Santiago del Estero, la segunda pero ah, que salta y la tercera oh, la cuarta es Córdoba, Y estaban buscando una salida al Océano Atlántico y sabían que había, ahí pensaban que la mar chiquita, que es una laguna muy grande, era una bahía de ese océano. Entonces querían enfilar para ese lado para buscar una salida. Ah, así como Bullo llegando a retiro con la, claro. la luna. Dijeron, mirá, empezó algo muy grande, eso es una salida al mar, aparte era, era agua salada, esa es la claro. particularidad de eso, entonces, buscando esa, esa laguna, bueno, no, no se cansan y claro. visto, no tiene nada que hacer, dicen, ¿qué hacemos? Fundamos una ciudad claro. por acá, y se funda una ciudad y le pone Córdoba, remorando a él, que era de Córdoba, España, Andalucía, no. y, y Córdoba es muy, eh, es muy loco porque tiene muchas cosas también de este Córdoba, Andalucía, en que la, la forma de hablar y la, la, el picaresco que, que tiene, digamos, el corvés, en sí. España el andaluz también tiene ah, eso, mira. digamos, es como el, el, el más rápido, el más pícaro en ese sí, sentido. Tiene es muy buenos retrujes, tiene los corvés. Claro. ¿no? Y, y eso viene un poco también de, de, de eso de Andalucía, se lo escucha el Negro Valores y no, eh, bueno. que es una gran fuente de información. Sí, claro, sí, indiscutible, fuente de digno, Negro Valores, fuente de Yo creo que sí, yo creo sí, que sí. Sí, sí. Bueno, más allá de eso, Corda es la, el, la ciudad... Donde se funda la primera universidad argentina. Mm -hmm, la, de, la mejor de todo. Era Córdoba y chuquisaca las, las universidades. Es claro. la segunda, la primera mm -hmm. de América... De la, era de más Sudamérica fácil. la primera es Chukisaca y la segunda es... Me parece sí, mucho más fácil Córdoba. de escribir y de pronunciar que chuquisaca ¿no? Pero, <risa> Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo? ahora se llama Pon Pedro Pontificio, no sé qué la de Chukisaca. No, me parece, no. parece que era más divertido chuquisaca que... que, que esta forma. Bueno, y, y ahí en Córdoba, digamos había una gran influencia de, en la ciudad sobre la provincia y en la ciudad Chukisaca es un gran nombre perdón <risa> me quedé coleado perdón si perdón. tengo un hijo le pongo Chukisaca sí claro. Chukisaca Chuki Chuki chukisaca. Chukisaca. Chukisaca, chukisaca, chukisaca, claro chukisaca. y hay una gran influencia jesuita digamos que esa, esa impronta de la iglesia sí hasta hoy Córdoba es una ciudad que tiene un montón de iglesias y una gran sí no yo pasé por Córdoba y cada paso una iglesia cada paso una iglesia, y, una iglesia. Y, y bastante en ese sentido la, la importancia que tiene la iglesia en Córdoba sigue siendo muy muy importante el día de hoy. hasta hace pocos años no había hoteles de alojamientos dentro de la ciudad de Córdoba ah, por presión de la iglesia que no hubiera telos en no se ciudad. podía fornicar en Córdoba claro, tenías que salir al telo en las afueras pero en el centro no había telos por ejemplo. Cosa, porque qué, la, la, la iglesia lo, los curas eh, pues están contra eso pero a la vez también fue el lugar donde más creció el movimiento tercermundista de, de mirá, los sacerdotes eh. y hasta el día de hoy sigue habiendo mucho movimiento Entonces, es una ciudad muy rara esto, de estos contrastes y así como estuvo el cordobazo en el, en el 18 también tuvo la reforma universitaria uh -huh que para que también lo sepa que era amigo uso unos pies, <risa> fundaron un grupo de fútbol que fue el grano y a los dos años hicieron una una reforma universitaria. Ah, no. son los mismos, son los mismos. Son, son los, los mismos. Hay una persona increíble. ¿eh? Salvo de capo. oro, salvo de oro, roca, todo el resto que firmó el manifiesto liminar, es toda la comisión de la ciudad del primer. Mirá, una ciudad de contrastes. ¿no? Una ciudad de contrastes de, de barrios muy ricos. Claro, eh, como el Cerro de las Rosas y una gran cantidad de Villa Miserias también uh -huh. después de Rosario, que era la segunda ciudad con más Villa Miserias dentro de, dentro de su ejido uh -huh. eh, urbano entonces estos contrastes desde lo, lo económico, lo político y lo ideológico, se ven todo el tiempo digamos. diríamos que hay una relación directa entre el contraste digamos, social, <coughs> cultural y político y el contraste del Fernet y la Coca que hacen ahí la bebida del Claro, que eso es el, la última, la colonización claro. que está haciendo Córdoba sobre el resto de Argentina es a través de eso, ¿no? claro. hacia, el hacia, hacia ahí quería ir, digamos. Claro, claro. ¿no? O sea, que Fernet Blanca tiene dos fábricas, sí. una que está en Milán, en Milán y otra que claro. está en Argentina, Mira. porque el lugar donde más venden Fernet es Argentina, y en Argentina el lugar donde más se vende Ferné es en la provincia de Córdoba. Me, una vez sí. me tiró el dato, la vista de Arkovich. Eh, a quien le mandamos un saludo que seguramente está escuchando sí. eh, me tiró el dato de que el 50% del consumo de Fernet eh, continuamos la frase sí, sí. si es así decir ¿sí? que sí, sí? 50% del consumo de Fernet ¿En Argentina? ¿En Argentina? Está en la provincia. ¿no? Está en la provincia. creerlo? Impresionante. La Impresionante. bebida, las, los cordobeses consumen... Te lo para que te, te entre en la cabeza. Uy, yo, yo te veo así, te veo agujido en Fernet. Creo que no, sé, te pasa. veo frotado en el Fernet. El 50% de lo que se consume de internet en el país en la lo país. consumen los cordobeses. Claro. Y, el, y la población de Córdoba debe estar alrededor, son creo que 3 millones, debe ser menos del 10%, o sea, el menos del 10%. ¿Tenemos un ¿Tenemos un nuevo Palermo Paraíso? consume el cincuenta por ciento del increíble pero así como otros contratos que te decía antes también ahí fue donde se creó el Ferné Porto por ejemplo otros Fernés muy feos claro, sí, sí. entonces eran familias que una familia gorda de estos Pordoi que quisieron que, que eran un, un Ferné parecido a Blanca y sí. claro, qué feo que, que le muy... arrancaron y que no tiene sentido Perdón, ¿puedo, puedo agregar un datito. Sí, dale, no, dale, no, dale. Lo, el problema es que Branca Fratelli trae un un concentrado importado desde Italia. Por claro. eso no se sabe, ni siquiera en la empresa en las empresas, en la fábrica de Córdoba, cuáles son los ingredientes y lo, las proporciones de los ingredientes de de, de la bebida Branca. De Fernet Branca. Por eso es que los no, lo, lo, las imitaciones son. tienen un gusto muy diferente. Porque claro. no tienen idea de, de como, cuáles son las Vos sabes que cuando estuve ahora en Italia, me hizo mm. me contaron la anécdota. Mm. Yo sabía que, que Branca, los fatelías y Branca, habían cargado, cagado al de del Fernet. Claro. Era un químico francés que le dijo, mira, yo tengo que tenía una fauna de estilería. Mm. Yo tengo un, un aperitivo que está bueno, tengo plata para hacerlo, lo que le dijeron vení. Mm -hmm. El tipo este le da la fórmula del fernet y lo amasa, no lo mata. Lo, amazano. lo amazano eso hasta ahí sabía yo pero ahora me enteré que los, los Fratelli Branca tienen una casa en el lago de Garda muy cerca de, de Milán sí. y esa casa uh -huh. teóricamente fue donde mataron a este monje francés uh -huh. que era el que va de Fernet, y dice la leyenda que esa casa está embrujada uh -huh. porque está este monje dando vuelta y que molesta a todos los que van comprando esa casa entonces es una casa que hace 100 años Todo el tiempo está en venta y nadie la evita. Claro, claro. Se vende, va a evitarla alguien y, y sí. se va asustado, a asustar asustado. A la noche aparece el monje que no manda el Fernet. El monje que no manda fernet, <risa> que no no fernet. manda en la cabeza con anécdotas de borracho. Eso no sabía. Dice que es como una casa embrujada que está ahí alrededor del lago de Garda. Claro, porque encima lo toma puro. Lo toma puro, claro. Pero, claro. No sabe el temita de la mezcla. Eh. ¿Estamos en condiciones de decir que a un cordobés se le ocurrió mezclar coca y Fernet? Claro, pero con coca es un alimento cordobés. Voy a decir que sí, pero sin sí, saber. Digamos sí, digamos que sí, claro, La fuente de Fijina es de Nero Valores también. Este que creo que es. Cacho no me Cacho. No me acuerdo si fue Cacho o Chichilo y uno de los dos. Alguno, alguno de esos. Bueno, Córdoba, cuna de también de importantes personajes de nuestro, de nuestro país, ¿no? Ya decimos Ledo Álvarez, Pero, eh, Cacho Buenaventura, la Mona, Jiménez, la Mona Jiménez, el potro Rodrigo, el, el Cuarteto Rodrigo. también, ¿no? El Cuarteto también nace, nace ahí, el Cuarteto era una mezcla de, de bailes. Eh, inmigrante, era de Fox Trox y un poco de Tarantela y nomás y se llamaba Cuarteto porque había cuatro personas que tocaban, un acordeón una guitarra mm. un contrabajo y una batería entonces esas cuatro personas que, que tocaban hacían un cuarteto sí. y el grupo que lo, que lo armó que hizo famoso el ritmo del cuarteto era Leonor, que era una cantante ahí de, de, de Córdoba, que arma el Cuarteto Leo después se llama el Cuarteto Leo que después es cuna de muchos cantantes que empiezan cuando se agrandan esa, esas bandas uno de los de ellos un joven Carlos Jiménez acá, empieza a cantar en el cuarto de río y después se abre paso a hacer la mona Jiménez que lo homenajeamos acá que somos dos monos bueno, otro, otro, otro mono o, más otra figura cordobés es el recordado arquero de River Sodero Javier Sodero arquero de Belgrano primero y Diablo Monserrat que también pasó por, por Amos Grúves Villita José Luis Villarreal Pobre, se rompió todo Se rompió ¿Vale? todo Uno de los mejores cinco Que tuvo su argentino Sí. sí. De, de, Boca -River. de Boca River ¿Cuál es el, y el, salió de el clásico cordobés? ¿Cuál es? Verano con Talleres Verano con Talleres Era ah, Talleres Muy abajo Muy abajo es cosa. Como, River. Como River Como River Claro es. Y los, ¿Y dos, son, los dos son gallinas Es la hora Igual, igual eh, hay que recordar que eh, También dimos a De la Rúa A Cabal A Provincia Radical también. ¿no? Provincia Radical Ángelos. Bueno. Aqueló. ¿El lápiz? ¿Se acuerdan del lápiz, Ángelos? O ustedes no habían aqueló, nacido tampoco. Ángelos que le dicen a de Vera, que cada, que cada vez le encuentran más propiedades Y Ángelos, muy gracioso, una vez había hecho cuando era gobernador... Bueno, el lápiz era de Casela. Ah. No, de Casela, no. Había hecho cuando era gobernador, tenía un campo, un sí. lugar en un Córdoba que se llama eh, Cerro Colorado, donde, sí, y, donde, donde vivió, vivió y murió Atahualpa, Chupanqui. La vez pasada hablamos de Cerro Colorado. La, ah, mira. Sí, sí. Un lugar muy bonito para, para conocer. Sí. Y ahí eh, estaba... 15 kilómetros de la ruta a la ciudad número 9 y en un camino de tierra, que no tiene un campo a la mitad y asfaltó el camino hasta la, hasta la puerta de su tranquera no. digamos, sí. ni siquiera tuvo el tupe de decir, bueno asfalto hasta, hasta Cerro Coronado, coronado para, para mentir y claro. decir que es una hora para que se el trino. no, no, estaba asfaltado hasta la tranquera de entrada al campo de la bueno, ¿qué palermo es? creo que cae de maduro creo que cae maduro no, no lo decimos directamente, es de tan maduro que cae Se cae de maduro como se cayó en la, en la remera de Gullo. Sí. Y como Gullo debe haber caído también al momento de la O como yo caí también. <risa> claro, lo que no sabemos es si el pernet cayó en la remera de Gullo o Gullo cayó en algún piso con pernet, <risa> claro. claro, Es su propio vómito. Propio... Devolvió sobre su remera, ¿no? Prefiero claro. pensar que me empujaron y que... Me bueno, en honor a la remera de Gullo y en honor a Córdoba y a Nicolayo en el regreso de Nico. Y a Daniela Tagliafico. Y a Daniela Tagliafico, que que Tagliafico que Sí, un par de Fernet sí. Además, palermo, palermo fernet. Palermo fernet. Palermo ah, sí, fernet, diría, porque palermo fernet, o sea, hay mucho fernet. Palermo Branca Palermo, palermo Branca De Palermo Branca bueno. Sí, ah, señores, palermo Branca Porque se la branca. ¿Por se la branca? <risa> <risa> Terminamos con el el, el yo tan ponderado an, antes digo, quiero aclarar una cosa que <risa> lo que me sucedió hoy en Mar de Plata. Era, era, era un pedido. No, <risa> era un, era, un, era un pedido para mi mamá, para la, para la vieja. La vieja me pidió traerme una bandeja de medialunas de la Boston. Bueno, que la medialuna una bandeja gigante, eran ah, como dos docenas. El tema es que en las 10 horas me las comí todas. <risa> sí. Uy, a por hora Es pa mi no así como es pa no onda. Bueno, Los dejo con nos vemos el... Al... el sábado que viene. No le interesa a nadie, Ullo. No le interesa a nadie. Mamá, te juro que te las traje, mamá. Nos despedimos con esa no anécdota de Ullo y nos dejamos ahora con un programa de radio de verdad que es Tercer Piso Al Fondo. Nosotros nos de despedimos semana. y prometemos hacerlo lo mejor el sábado que viene. Buen fin de semana. Sigan haciendo cosas de monos como haciendo hasta ahora. El orangután y la orangután El orangután y la orangután Estaba el orangután haciendo